Íbamos a poder estar orando y, y haciendo el, el, lo, lo que. A、los que somos creyentes pensamos que hay que hacer en esa época. Sin duda, pues. La alcaldesa Así, de Quilpue, Carolina Corti, está con nosotros a esta hora aquí en la Radio Carnaval, en vivo y en directo. Faltan cuatro minutos para、eh, las doce. 12... Oiga, alcaldesa, qué buenas noticias tenemos en Quilpue. Qué buenas noticias también para las Quilpueínas, para las mujeres de Quilpue, porque hace tan solo un par de días se、eh, inauguró el primer. Centro de las mujeres aquí en Quilpue. Cuéntenos, por favor, de esta bonita iniciativa. Bueno, quiero agradecer a todas las autoridades que vinieron ese día: la directora nacional de c e r n a m e s la subsecretaria, estaba la directora regional de c e r n a m e s la s e r e m i e también del, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Mira, es tan importante, tan importante, porque hoy día tenemos un espacio acogedor. Central, muy bien pensado para que sean atendidas nuestras mujeres,、eh, especialmente que han sufrido violencia y que tienen que salir de ese círculo de violencia.、Eh, la verdad es que para nosotros ha sido tremendamente gratificante. Este es un convenio que firmamos este año y eso significa poder avanzar correctamente en que exista este refugio y este. Eh, eh, digamos, forma de poder、eh, sacar adelante、eh, una, una temática que estamos tan al debe, ¿no? Tan al debe.、Uh -huh. Así es.、Eh, bueno, el día de ayer estuvimos conversando incluso con la subsecretaria del Ministerio de Mujer y Equidad de Género y nos, nos comentaba sobre esta iniciativa, nos entregaba algunas luces que va a tener principalmente un importante apoyo psicosocial、eh, jurídico. Eh, un, un acompañamiento sí,、eh, integral, además, hoy día a las mujeres aquí en q u i l p u e alcaldesa.、Pues. Es que es una multidisciplina que, que estos centros hacen como aporte a las mujeres de mi venta y que son es, es muy difícil sanarlo. Entonces, primero es dar el paso de denunciarlo y segundo es dar el paso de sanarlo,、uh -huh. y eso demora años. Entonces, la verdad es que evidentemente es un tremendo aporte para la comunidad y en es especial para nuestras mujeres que muchas veces llevan años tratando de sanarse y no lo han podido hacer. Es、eh, importante, además, destacar aquí,、eh, señora alcaldesa,、eh, los esfuerzos que ha hecho el, el municipio. Dan cuenta, además, de un,、eh, de un valioso、eh, aporte, trabajo en manera conjunta entre el municipio de Quilpue. Eh, la, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género para poder estar inaugurando hoy día este centro de mujer que tengo entendido podrá atender hoy por hoy a cerca de 300 mujeres、eh, víctimas de violencia en, en, aquí en la comuna de Quilpueno. Sí, es una cobertura bien importante. Siempre, siempre insuficiente, pero muy、Sin、importante. Duda,、claro. Sí, pues. ¿En、eh, Manuel b u l n está, e s no? En、eh, b u l n e s s sí, ¿sí? sí. En b u l n e s calle b u l n e s Además, los vecinos estaban muy contentos. Estaban bien contentos, los invitamos. Para que fueran parte de la comunidad, obviamente. Sí, claro.、Eh, va a tener una, una coordinadora,、eh, va a haber apoyo administrativo, trabajadores sociales, pero principalmente、eh, corresponde a un servicio ¿no? que incluye atención legal, social, psicológica. ¿Y cómo las mujeres pueden acceder a ser parte de este programa, a, a ser parte de esta atención en el Centro de las Mujeres a l c a l d e s a Bueno, tenemos disponible todas nuestras profesionales. Eh, para que efectivamente sean atendidas, evaluadas, diagnosticadas, en qué proceso están.、Eh, por eso las duplas son muy importantes, por eso el tipo de profesional es tan importante y, y es libre acceso, es atreverse. Ok, es、eh, visitar nada más el centro en Bulnes 1126, en un sector. 1120, 1126. Sí, un sector、eh, residencial,、sí. además también de Quilpe,、sí. que hoy día albergará, abrigará, cobijará. Este centro de las mujeres aquí en eh, Quilpue, eh, para las mujeres de Quilpue, para las mujeres del Belloto, también de los sectores rurales, aquí se invita a que todas las mujeres puedan ser parte, puedan atreverse, puedan abrir además también、eh, su corazón、eh, para sanar muchas veces estas heridas, alcaldesa. Así es.、Eh, ah. Yo invito a las mujeres a atreverse. Sí, Solo eso, el primer paso.、Eh, pero muchas veces el que más cuesta, alcaldesa. Años.、Mm. Cuesta años. Sí. Bueno. Recuperar a una mujer violentada、uh -huh. cuesta años y、sí. convencerse que no es su culpa. Así es, efectivamente. Bueno, felicitaciones,、eh, alcaldesa, a usted, a su equipo.、Eh, Muchas que, gracias. Que Todo esto es parte del equipo. Sí, po, sí que es v e r d Especialmente.、Sabemos. De todos los equipos multidisciplinarios que están trabajando. Sí, y que sabemos que han estado trabajando, pero más que al 100% desde el primer día, porque fíjense que acá las vecinas, los vecinos de, de Quilpue nos dan cuenta, nos comentan siempre de, de la buena gestión, a pesar de los poquitos meses que hoy día lleva esta nueva sí, administración. Sí. Ellos han valorado mucho, principalmente que se ha sentido el cambio en muchas materias, y una de ellas es, es. En,、eh, en materia de seguridad, y no, no puedo dejar pasar de preguntarle. Eh, alcaldesa, sobre esta、eh, sorprendente historia, ¿no? En donde un clan familiar usó como fachada a un club de fútbol aquí en Quilpue、eh, para traficar droga, para sembrar el terror y gracias a una investigación del OS7 de Carabineros, del Ministerio Público, del apoyo de la municipalidad de Quilpue, ¿se pudo llegar a esto, alcaldesa? No pudimos, a ver, no pudimos, esto fue a través de una denuncia anónima. Importante decirlo que es Arte Disco 4242, que son los casos investigados directamente por Fiscalía. Pero a mí me había llamado profundamente la atención, y así lo dije en mis declaraciones, que el, el poder adquisitivo que este club mantenía, sobre todo respecto de. No puedo decir el nombre porque es, es eh, obviamente eh, parte de la investigación y es secreto aún. Hoy día recién se produce la formalización, que entiendo que era a mediodía. Pero、eh, 14 de, lo, de, de, de estos,、eh, en este caso detenidos,、claro. son de Quilpue, el resto es Villa Alemana y Viña.、Uh -huh. eh, sin embargo, no hay una acción más perversa, porque defino de esa manera que utilizar a nuestros niños, a jóvenes, a los adolescentes, con una ilusión y un sueño de llegar a ser los mejores futbolistas del mundo y transportar en, en estos mismos buses. Eh, algo que están en、eh, es una lucha que estamos dando constante. De hecho, nosotros entendemos el deporte como la lucha constante contra la, seguridad, la inseguridad, y, y esto es lo opuesto. ¿no? Pero la fiscalía hizo un trabajo extraordinario de más de un año. El OS7 también lo hizo, y me parece que el resultado ha sido el resultado justo. Eh, hoy día yo me voy a reunir con, no hoy día, pero sí me voy a reunir con los apoderados de, de, del club de fútbol, donde voy a querer indagar un poquito más、eh, cuál es la situación particular, cuál es, qué, qué, qué es lo que está pasando ahí realmente, porque evidentemente no podemos echar por la borda el trabajo de tantas familias que existen en otros clubes deportivos,、sí. históricos clubes deportivos, que les ha costado un montón salir adelante, que han traído.、Eh, Varios triunfos gracias al trabajo familiar. Así que esto es, es un, un tremendo acierto para decir que、eh, la mano dura se está aplicando al respecto. Claro, y, y más cuando muchas veces vemos el deporte,、eh, vemos estas instancias como una salida alternativa al flagelo de la droga. Esto, ¿Tenemos que cuidarlo demasiado, alcaldesa? Sí, pues por eso me preocupan especialmente.、Eh, ¿Cuántos de esos niños ilusionados pueden sufrir una decepción importante?、Eh, ¿Cuántos podrían haber sido reclutados? ¿Cuántos,、eh, ¿Cuántas familias realmente están acongojadas en este minuto? Y, y eso, evidentemente, nos. nos, nos、eh, Nos complica muchísimo respecto de lo, de lo sucedido, pero tenemos que abordarnos, abordarlo desde el punto de vista.、Eh, un, eh, un reportaje ahí en el diario La Estrella Alcaldesa. Uno de cada cuatro niños、eh, se está ausentando, no está yendo al colegio.、Eh, uno de cada seis niños no van al colegio y se desempeñan en algunas labores, realizan trabajos.、Eh, es importante hoy día, además, poder resguardar a nuestros niños, resguardar nuestra. Eh, nuestra juventud, cuando vemos que lamentablemente hoy día la delincuencia los está capturando, acechando. Ahí hay, hay un, un trabajo, una deuda histórica, ¿no?、Eh, hay una deuda histórica con el ausentismo,、eh, hay una deuda histórica también con las estigmatizaciones de ciertos sectores que hay que transformarlos en un círculo virtuoso y no vicioso. Eh, y en eso estamos trabajando en la política de seguridad pública, en la política de deporte, en la política de la corporación, educación, salud, salud mental y otros. La alcaldesa de Quilpue, Carolina Corti, con nosotros a esta hora aquí en la Radio Carnaval FM, actualidad semanal de、eh, día miércoles 23 de abril. Quilpue avanza, como no, y está,、eh, señoras y señores,、eh, no con promesa, s sino que. Con hechos eh, eh, hoy día en la comuna del Sol. Oiga, alcaldesa, le queremos agradecer, enviar un abrazo grande. Muchas gracias muy, Muchas gracias por muchas haber gracias, conversado con nosotros. cariño s、pues. a todos los auditores de Radio Carnaval,、gracias. que siempre es muy escuchada en la comuna.、Sí. Eh, siempre, siempre, siempre nos dicen que nos escuchan ahí. Así que un abrazo cariñoso y a toda la familia también de la Radio Carnaval. Gracias, alcaldesa. Hasta la próxima semana, pues. Que esté muy bien. Hasta la próxima semana, cariño, que esté muy bien. Gracias chao, a Dios.、Chao. La alcaldesa de q u i l p u e c a Rina. o l La corte y contándonos sobre las novedades, los avances aquí en Quilpue, el Belloto, también por supuesto en los sectores、eh, rurales. Pues ya, ¿ah? un abrazo cariñoso ahí a todo su equipo también que siempre sintoniza la radio Carnaval FM. m c o m o no? A todos los muchachos ahí de todos los departamentos de la ilustre municipalidad de Quilpue, nuestro. Abrazo, nuestro cariño. Sin ellos, sin los funcionarios municipales, lo sabemos, nada de esto sería posible. Así que un saludo también, por supuesto, para todos los funcionarios municipales de la comuna de q u i l p u e b l De parte de la mami. De la mami. Sí, un corte, una pausa ya estamos de vuelta. Acá todos trabajamos.